Sí, con mucha fuerza. Mira, la Presidenta había anunciado no hace mucho, en pleno despliegue del proceso electoral, que el gobierno eh, no iba a devaluar, que no iba a, haber, no iba a aceptar las presiones por la devaluación. Y bueno, el ritmo de devaluación es impresionante. La, la devaluación del mes, eh, del último mes, es una devaluación del 50%. Eh, la devaluación que va del año es del 30% y un poco más. Hace muy poco tiempo a Sturzenegger, presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace poco, ahora diputado electo, persona con el que no comparto casi nada, por no decir nada de lo que plantea en general, eh, casi lo matan cuando a mediados de año dijo que había que devaluar 40% para, para ponerse a tono, Y la devaluación es una medida demandada, pedida, solicitada, exigida por los grandes productores y exportadores. Cada vez que hay devaluación, cada vez que hay devaluación pierden los de abajo. Cuando De la Rúa salió y, y llegó Dualde a la presidencia, hubo una devaluación del 40%, en vez de 1 a 1 se fue a 1,40, después caló a 2, a 3 y bueno, llegó... A las, a las cifras actuales, y esa devaluación es una gigantesca transferencia de recursos de los eh, asalariados al, al sector de propietarios de medios de producción. Y esta devaluación la paga el conjunto de los trabajadores jubilados, todos aquellos que viven de ingresos fijos, e incluso todos aquellos empresarios que le venden a quienes tienen ingresos fijos. Es decir, hablemos del almacenero de barrio, de aquel que no está en condiciones de transferir el costo de la devaluación o el proceso inflacionario a sus productos, y por lo tanto la mayoría de la sociedad sufre esta devaluación.